Aquí Erika Roll, su programa dedicado a las guitarras Déjenme decirles que este programa tenemos así algo de rock clásico en inglés Y vamos a empezar con esta canción de la banda más famosa del planeta que son los Beatles La más famosa no digo que la mejor, pero sí la más famosa definitivamente Los Beatles con esta canción que se llama Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band Y regresamos después de esta canción Aquellos perspicaces que se dieron cuenta De que faltó la frase de Billy Cheers Al final de la canción Nada más déjenme comentarles que esa frase ya viene siendo parte De la canción que le sigue Que es la de With a little help from my friends Y bueno vamos a llevarnos así El, el camino de este roll Con puro rock clásico La siguiente es de un grupo Que se llama Van Halen Ustedes lo conocerán por canciones Como Jump O la que les voy a poner que es I can't stop loving you Y bueno, esta banda formado por los hermanos Van Halen, Eddie y Alex, el guitarrista y el baterista respectivamente. Bueno, vamos a escuchar esta canción, I Can't Stop Loving You, regresamos con más rock clásico en este Lira Roll. Life, you can change your mind. a seguir con otra banda que es de culto, una banda como lo es Led Zeppelin y su fundador Jimmy Page que era el guitarrista que junto a esta banda y lo bonito de esta banda es que mezclaron varios tipos de música como podrían ser el blues, eh, el soul, incluso llegaron a mezclar música india, celta, este, country, incluso... llegaron a hacer algo de reggae como estilo cosas que tocaban Bob Marley o de algo por el estilo y es una banda que actualmente sigue vigente eh, en la mente de los jóvenes incluso en la mente de los señores y esto se debe a la gran calidad de sus canciones voy a poner la más famosa de todas una canción que tiene un pequeño riff de guitarra bastante agradable a los oídos Una canción muy larga como es Starway to Heaven Una canción de culto también es esta canción Así que vamos a escuchar Starway to Heaven de Led Zeppelin Regresamos con más rock clásico en este liga-roll Bueno, la canción que sigue es de un grupo gringo que tiene un nombre así medio peculiar, no muy fácil de pronunciar para quien no ha estudiado inglés con la debida paciencia. Un grupo que se llama Lineride Skyraid o algo por el estilo, no estoy muy seguro. Esta banda que es sureña y se, tiene dos canciones que son de culto para los americanos Bueno, más bien los gringos, como una que es Free Freebird y la otra que es Sweet Home of Alabama. Estas canciones tienen la particularidad de que tienen tres guitarras principales. Así es, por eso vamos a poner Freebird, para que ustedes sepan cómo es escuchar una canción con tres guitarras principales. Y regresamos con más Liga roll en un momento. La canción que sigue es de una banda también muy famosa por así decirlo Una banda que a pesar de haber tenido muchos cambios de sus integrantes sigue vigente Una banda como lo es Guns N' Roses y la canción que vamos a poner es la de Sweet Child of Mine Esta canción nada más déjenme resaltarles este La versión de estudio está grabada tengo entendido con el guitarrista Slash Este guitarrista de peculiar apariencia con su pelo chino largo y con sus sombreros de copa muy habilidoso y hace gala de su habilidad en esta canción así que escuchemos Sweet Child of Mine de Guns N' Roses regresamos en un momento Espero hayan disfrutado las canciones que se pusieron en este Lira Roll y Recuerden que todos sus comentarios son bienvenidos y también si tienen alguna petición, sugerencia, alguna carta amenazante de amor o cualquier cosa sus frustraciones personales, me las pueden enviar a fernando@radio.tk Y nada más para despedirme, déjenme decirles que la melodía que les voy a poner es de un guitarrista famoso en Estados Unidos que se llama Chet Atkins. Este guitarrista le conocían como Mr. Guitar por su gran habilidad que tenía y la canción se llama Dark Eyes. Una canción de un compositor ruso y pues está muy melodiosa la, la armonía esta. Bueno, me despido, los dejo y espero que tengan una linda y hermosa y agradable tarde, noche, día, mañana o sea lo que sea que estén pasando en este momento. Y se despide de ustedes su servidor Fernando Rodríguez. Hasta la próxima.